Este, para nosotros es bueno el fin de la semana, que es una entrada habitual, no cambió la digamos el ritmo de, de en cuanto a entrada de hacienda, lo que sí cambió son las expectativas, lógicamente los compradores van a tratar de posicionarse teniendo en cuenta que la semana que viene es una semana prácticamente nula, salvo lo que nos queda nada más que el viernes que viene, ¿no es cierto? En Linniars hoy se trabajó con normalidad. Esto porque la hacienda se cargó el jueves antes del inicio del paro. Me decían que el lunes va a ser el verdadero termómetro de cómo se está dando el paro. ¿Esto es así? ¿Lo ves así? No, no. Yo te diría que ya a partir de hoy se va a notar porque ya el fin de semana, que si siempre se carga mucho directo de exportación, ya no se va a cargar una pata para ningún lado. Ya, ya, el, digamos, el tema en la parte ganadera eh, se cortó. Ya a partir de hoy para adelante no hay más movimiento de nada. No, no 75, fue, 75 atrás. Rumbo, dale, adelante eh, la falta de respuesta del gobierno a los reclamos del campo el campo está reclamando concretamente no muchos puntos pero sí muy claros y muy concretos y el gobierno no ha dado respuesta concreta a ninguno de esos reclamos específicamente en el sector ganadero que hay falta de rentabilidad que es eh, lo que estarían reclamando puntualmente Mu mucho más que eso Eh, una cosa mucho más concreta y mucho más general, que es una política ganadera. Eh, las políticas que está aplicando este gobierno son políticas que están eh, terminando con la ganadería. Son políticas que eh, desalientan la producción ganadera, entonces lo que se, se pide es exactamente lo contrario. En la bolsa de cereales, el lugar donde a viva voz se definen los precios de venta de los granos, reina el silencio. Desde hoy y durante seis días no habrá precios de referencia para comprar ni vender ni un solo grano.